Muerte. Tengo los años del alma, cabalgando entre dos vidas. Los días duelen y cansan, esperando las puebladas. Las derrotas no desangran, no acabará la injusticia se alejará la esperanza. Ay, qué linda, pero me dan ganas de seguirla escuchando a esta soledad. Hola, hola, ¿quién está ahí en este estado de poesía que acaba de desembarcar? Hola Juan, hola a Todes, ¿cómo andan? Bienvenida, Sol lluvias. riscosa Buena lluvia para vos también. Feliz lluvia. Estamos bien, estamos bien porque nos duele, por lo menos esto, esto nos da la seguridad de que estamos vivos, de que sentimos, este, pero bueno, ahora ya llega, ya llega esta, esta, este estado de poesía que yo me lo quiero aplicar por todo el cuerpo del alma. Y hoy la poesía es además canción, hoy vamos a transitar... Una, bueno, la semana pasada también, ahora que pienso, fue medio, uh, hubo ahí unos, unos cruces con la música Bueno, este, este viernes, este estado de poesía de hoy también va a ser una inmersión en la música O una inmersión en la poesía eh, a través de la música Un viaje poético y sonoro y musical Porque mm, lo que traje para compartirles hoy es eh, la poesía de Eduardo Aguirre en las canciones en la interpretación de Vero B que esta noche va a estar en ATP mostrando este poemario del Monte, que es una es una suerte de de libro audio, para mí es como un libro, ¿no? Como un sí un poemario musicalizado de ocho temas de ocho poemas de, de Eduardo Aguirre. Un un poeta esos poetas que estaban agazapados y de pronto y de pronto sacan la cabeza y te das, ah era poeta, además de todo era poeta, un poeta muy muy particular, Eduardo Aguirre que es más conocido quizás por sus, por sus andanzas en otros, en otros ámbitos, no tanto en la poesía, y que bueno se animó a mostrar su su faceta poética, su no? andar poético conocido en otras líneas, se asoma y dispara este Eduardo y Aguirre. dispara y dispara pero hoy no porque hoy en este poemario del monte en esta reedición porque el poemario ya se estrenó el año pasado en el teatro, el teatro español y estuvo el Edu agazapado en unas voces en off pero te, ahí en exclusiva les contamos que va a estar que hoy va, hoy sí va a estar vamos a dar la cara y el cuerpo va a poner la cara y el cuerpo en la escena así que hoy se va a animar un poquito más además de haber ya dado, dado luz a este poemario que, que compuso integralmente Verónica Bebacua, son ocho poemas de, de Edu, musicalizados, hechos, canción por, por Vero y luego interpretados, ¿no? Eh, y, lo, y lo digo y lo vuelvo a repetir, son ocho canciones muy distintas y muy hermosas eh, que dan cuenta de, de todo un abanico de, de la música pampeana, Hay zambas, hay tangos, hay milongas, hay, hay huella, hay chacarera. Es, es una locura eh, el, pues, este poemario. Y bueno, nace de, la, nace de la poesía, ¿no? Bueno, igual no hay mucha... Es difícil hacer una, una, es, eh, como una división entre la poesía y la música. Son, una alimenta a la otra, pero bueno. Son hermanas, no, no toda, vienen de la mano. Claro, pero no toda la poesía es hecha canción. En este caso sucedió, sucedió en, concretamente y es, una, y es un hermoso engendro, un híbrido eh, muy, muy rico, muy sabroso. La verdad es que además en la voz de Vero B este, se completa todo un cuadro pampeano, pampeanidad absoluta, pampa absoluta, eh, poesía, voz, música, falta que nos entre un poco de arena en los ojos y nada. Uh -huh. Estamos, estamos con las patas clavadas acá, Sol. En el medio del monte. Tal cual. Sí. En la soledad del monte. Eso que escuchábamos al inicio es, son las primeras estrofas de, de una de las canciones que se llama Soledades. Que, que tiene la actuación invitada de la murga Si te perdés Chiflame, que va a estar hoy en vivo, no se lo, no se lo pierdan, es una locura. Y me perdí. Ah, bueno, eso, y habla un poco de esto, ¿no? Porque son historias, además de poemas son historias y es un poquito de... es entrar en esta arena de la que hablabas en este monte pampeano, pero no solamente en la geografía, sino en, en, en, en lo que compone esa geografía, las historias que, que suceden en ese escenario, ¿no? los cruces eh, de historias que suceden, no solamente, no solamente el, el espacio geográfico, la descripción geográfica, sino las personas que habitan y han habitado este territorio y la diversidad de historias que han sucedido, ¿no? Eh, y, y, todas las, y todas las canciones cuentan historias, todos los poemas cuentan historias. Eh, y eso lo hace muy valioso, porque es, es pensar el territorio o es pensar esa, este monte no solamente como un accidente geográfico, sino como un, un hervidero de, de, de historias. De historias, de espíritus, de vivencias, de muerte, de poesía de nuevo, de música, y al final, cuando te adentras hasta una papa de monte, encontrás y decís, ¿Y esta, esta maravilla... Digo porque volví a Eduardo, ¿no? Volví uh -huh. a Eduardo y a Vero B. Y decís, che, ¿de estos de dónde salieron? <risa> ¿Qué hicieron estos dos? Sí, eh, qué, qué valientes, ¿no? Hay algo de eso en, en, en la creación artística, en, en, en la poesía, en la po creación artística en general y en la poesía quizás más porque es mucho más rebelde. Esto de, de simplemente dejarse llevar por un por un llamado, por algo que, que no, no tiene, ni un, no, no tiene un, una, una historia. Eh, digo, no sé, Edu quizás nunca, nunca pensó que iba a estar en este momento acá haciendo esto, porque su camino era otro quizás, y, y Vero igual, ¿no? Y bueno, fortuitamente o no, casualmente o no, se han cruzado estos dos para dar nacimiento a, este, a, a esta hermosura. Y eso también, esa magia de lo que sucede porque sí, casi, eh, es poesía en sí misma. Así que estoy, yo todo, todo el tiempo ¿no? doy argumentos para, <ríe> para aportar a, a, a la razón por la cual esto está hoy acá, en este estado de poesía, de, de la siesta de este viernes 12 de abril de 2024. Pero bueno, no, no tengo que, ni que explicarlo, ¿no? porque no, bueno, no. la poesía ya está. Pero bueno, eh, qué hermoso cuando algo aparece... Eh, cuando algo funciona. Sin esperarlo. Y cuando algo funciona y sorprende y, y, y, y da placer y cada vez que lo haces, eh, son 20 artistas en escena además, ¿no? Entonces cada vez que se hace eh, a, a la poesía que ya existe se le suma esa otra poesía de lo que sucede ahí en vivo eh, de, de esta, de este cruce de, de laberintos de cada cual. De 20, de 20 laberintos, ¿no? porque son los laberintos de cada una de las personas que intervienen en el poemario, de, de, de sus historias, de sus, de su, de, de sus haceres, eh, es una hermosura. La verdad que sí. Y este, hablando, volviendo a la apuesta que recién la mencionabas, este, no sé cuántas veces se ha puesto, capaz que ya lo dijiste, pero un poco de envidiada... Este, por cada uno de los que están en escena uh -huh. que bailan entre, esas, entre esos pliegues que, uh -huh. que a los que les da eh, ese viento en la, en la jeta. Un poco de envidia da. Ese, sí, da envidia, ¿no? Eh, de todos modos, implica un montón de, como decía antes, de valentía también, ¿no? Porque entrar en eso eh, requiere de, de llenar la mochila de... De, de fuego y fuerza y entrar a ese mundo incierto de alguna manera pero, pero mágico como donde todo es posible, un mundo lleno de oportunidad el, el, el arte regala esas eh, sí, esas magias esas estrellas fugaces que no, nunca, van, nunca más las vas a volver a ver, las vas a volver a sentir sí, y verás otras cosas, pero eso que va a pasar ahí no, no va a volver a pasar Y eso es una y eso da envidia, claro que da envidia, sí. <risas> y dónde de nuevo la hora y eso para que se refresque, porque yo estoy todo bañado, eh, no sé si ya si es este, si son lágrimas o la o la transpiración de haberme tirado a escucharla, pero ve cuando lo, cuando lo cantaba sí. Eduardo. Este, pero recordánoslo para que, bueno, para que quienes están con, con un rato disponible se asomen, se asomen a eso, que no necesariamente hay que describírselos más, me parece, a ver si se animan. No, este, este es, es un viaje, es un viaje. Cuando uno se va de viaje no sabe qué va, qué va a conocer o sabe algo, pero el resto mejor sorprenderse. Este viaje, este poemario... Este libro canción eh, va a sonar esta noche en el Teatro ATTP, hoy viernes 12 de abril, en el Teatro ATTP, a partir de las 21.30 horas. Las entradas las pueden adquirir en, en Fahrenheit, en la, en la sucursal de 9 de julio, eh, hasta las 7 de la tarde. Después, si se durmieron y no llegaron, a, son más de las 7, se van al teatro y, y ahí hacen cola y esperan entrar compran en puerta también, si quedan entradas Muy bien. Eh, y qué más me falta eso, 20 artistas en escena Eduardo Aguirre va a estar en escena hoy que no estuvo en la primera edición físicamente en un escena, cariño, sí Eduardo, vos. que seguramente va a estar deleitándonos nuevamente con su envío en el día de uh -huh. mañana acá en Radio Carmes este, con claro, es, él es parte de esta, de esta comunidad claro, al cual, al cual. Es, es carmesero Che, pero bueno, ahora se vuelve un poco más parte de nuestro, de nuestro as, quehacer cultural, de, uh -huh. de la cultura grande, además porque eh, todo esto que se va transformando en una trayectoria también, eh, tiene ya el reconocimiento de que colectivos enteros se dediquen a, eh, no sé si a homenajearla, pero a habitarla a su poesía, y eso también nos habla de la importancia que cobra a vista de... Personas que entienden o que, bueno, yo también me voy a notar, que sienten este, que esto es importante, que lo que, que lo que tenemos a disposición es importante. Sí, es un, es, hace unos rescates interesantes. Eh, les, les, antes de que nos despidamos, ¿les puedo leer algo? Sí, por favor porque hoy no, pensaba no leer tanto, porque, bueno, estos poemas son canciones y me gustaba más que, que los escucharan más de, más, más de mi voz, más que de mi voz, de, de Vero, que es quien, quien le ha puesto, quien ha encarnado estos poemas, eh, componiendo las canciones y cantándolas, pero por eso los voy a dejar después con una cancioncita más, Muy bien. pero les quería leer uno que que para mí habla o para mí no sé es que es una historia que me hizo descubrir a mí este el edu a través de su poemario que es la historia del loco Doñati, la historia de López de Vega un, un un conquistador que se volvió que se que se rebeló y se que se le rebeló la monarquía española y, y, y les plantó una revolución no se los dio vuelta el, el loco este el Lope de Aguirre, apoder, apodado el, el loco, el loco pinto o el, o el tirano eh, y yo creo que es un poco el Edu es lo que al hecho le ha hecho el Edu el abogado este que de pronto, ah, ¿sabes qué? soy poeta <risa> <risa> así que se la voy a dedicar al, al Edu eh, y a Avero también porque, porque el Avero también ha, ha sabido encarnar en las canciones que compuso todo, toda la pasión o toda la Sí, toda la importancia que Edu, que Edu le dio al rescate de estas, de estas ocho historias particulares que, que constituyen cada poema. Así que uno, un homenaje a estos dos locos eh, del, del arte y de la música que se animaron a hacer esta, esta locura. El loco de Oñati dice Entre los montes azules del paisaje y puscoano, En la suavidad de un valle nació el feroz difamado Lugar alto entre los saltos a las indias fue a parar como tantos despojados del paisaje medieval. La sangre le hervía en las venas. En el salobre del mar llevaba consigo a su hija, su furia y su dignidad. Se rebeló ante traidores. Desafió a su majestad. Murió buscando el dorado. No se rendió sin pelear. En el verdor de la selva, Lope... Ofrendó su salud como un honesto vasallo. Desafió la ingratitud. Oñatarria, despiadado o guerrero de la cruz. Héroe de los marañones o el loco cruel del Perú. Héroe de los marañones o el loco cruel del Perú. Vayan a ver al loco este esta noche, a la loca esta, esta noche. A TTP, estos locos crueles que, que desafiaron el el destino lo dieron vuelta y, y se animaron a esta locura. Y bueno, y aprendemos a compartir compartiendo y en la compartición compartiendo estamos con Sol Riscosa que dice hasta la semana que viene, pero se queda y nos convida un poco más de esto. Gracias, Sol. Adiós. Les dejo zamba de Joaquín, que es el primer poema, es el que el primero, el primero el que dio origen a todo esto. Muy Adiós. Bien. Ahí suena. ojos que tiene Joaquín reflejan ternura, creencia y distancia. Nos va conjugando con luz. Nos toma de la mano, sonríe y nos habla. Con su trino inicial de desorzar La sonrisa que ensaya Joaquín Alumbra lagunas en las madrugadas Se marcha y lo veo volar A esa maravilla que retempla el alma Que se encarga de hacerme pensar el amor ...como een estrellado eslabón ...de palabras... ...lo pienso a Joaquín... ...en los días de sol... ...cuando empieza a doler... ...la nostalgia... ...me lleva... ...de aquí para allá... ...como un barrilete... ...que juega en las ramas... Surca en vuelo como una calandria, el rojo infernal, cielo de la pampa. La sonrisa que porta Joaquín, alumbra lagunas en las madrugadas.